¿Cuál es la opinión? que es lo que dice el Partido Nacionalista Vasco y jpnv sobre este asunto de, de Orozco? ¿Cómo está la, la situación? Eh, en fin, nuestra intención, desde luego, no, no es crispar ni mucho menos, sino simplemente informar y saber cuáles son las posturas de unos y de otros. Y como han escuchado antes, pues bueno, yo he dicho que tendrá que llegar a acuerdos y, y es lo que seguramente tendrá que pasar, ¿no? Con, bueno, seguro, seguro. Juan Ana La Buenaga, ¿qué tal? Bien, bien, eh, bueno, pues yo creo que en ese sentido yo creo que es eh, razonable por una parte la postura de que nos tenemos que sentar y llegar a acuerdos. Además, hay una propuesta ya encima de, de la mesa por parte de Bildu en este caso, una postura que bueno nos parece razonable aunque no compartamos la totalidad de, de la postura. ...porque bueno, entendemos que... ...y, y es más, bueno, lo argumentaremos en, en su momento así... ...porque bueno, entendemos que el municipio de Orozco... ...nosotros, eh, por lo menos en nuestro programa... ...lo teníamos diseñado como llevarlo con una media de dedicación... ...y eh, con una participación alta e importante... ...pues de los concejales, eh, en este caso... ...que, que pueden ser de, de cualquier grupo... Eh, porque al final lo ha decidido el pueblo así. No hay una mayoría absoluta que, que es eh, la que puede gobernar en, en solitario, sino que hay que hablar, hay que hablar mucho y, y entre todos. Eh, pero en ese sentido sí tengo un poco eh, mis dudas en cuanto a nosotros siempre se nos había achacado de que no informábamos, que no trasladábamos al pueblo. Yo creo que eso es... Eh, dentro de la democracia, esa labor es importante, el traslado de, de la información. Y la información tiene que llegar eh, por los cauces pertinentes. Otra cosa es que eh, la información se tergiverse, se malinterprete o lo que sea, pero yo creo que la información directa tiene que llegar al ciudadano eh, y, sobre todo, las conclusiones. Yo ya no digo... De ...los chascarrillos de, de taberna sino es decir, oye, pues cada uno... ...esto es eh, política, esto es democracia y cada uno puede tener su opinión... ...y esa opinión tiene que ser respetable, el problema es cuando el contrario... ...el de enfrente no respeta tu opinión y entra a la crispación... ...yo creo que debemos de participar, debemos de hablar... ...y debemos de informar al ciudadano... ...de lo que está ocurriendo en el ayuntamiento... ...porque yo creo que era uno de los de los lemas... ...en este caso del equipo de gobierno... ...del alcalde en funciones y de su equipo... ...de que iba a haber mucha participación... ...mucha transparencia y mucha información... ...entonces yo entiendo que las notas informativas... ...como la última que acaba de mandar Bildu... ...o las que ha mandado a Die... ...pues que bueno, que la gente... Tiene que, estar, tiene que estar informada. Yo creo que la crispación eh, tiene que olvidarse con la democracia, es decir, hay un sistema participativo donde no hay una mayoría clara y donde va que, a haber que llegar a acuerdos. Una vez no estaremos de acuerdo unos, otra vez no estarán de acuerdo otros, pero son las reglas del juego que están encima de la mesa y es lo que ha decidido el, el municipios de Orozco, en este caso sus ciudadanos. Uh -huh. Bueno, en todo caso se tienen que sentar y parece que ha quedado claro que les van a mandar a ustedes una nota dentro de poco para, para sentarse a dialogar. Ya no queda mucho, ¿no? Ya les quedan dos semanas eh, para cumplirse el plazo, pues para que, porque si no, pues bueno, transcurriría, eh, digamos, el, el hecho de, de que se da por, por sentado, de que la propuesta de del, del gobierno, que del gobierno municipal pues sigue adelante ah, ¿no? bueno. uh -huh. Eso es, entonces pues bueno eh, lo importante, ya tenemos eh, un paso que ha dado Bildu adelante para intentar llegar a un acuerdo para la gobernabilidad y bueno, pues estamos esperando un poco la, la respuesta de Adie para, para sentarnos en una mesa y empezar empezar a hablar, de todas formas pues bueno, como bien ha dicho el Yosu eh, eh, ya se ha empezado a trabajar en, en las comisiones informativas y bueno pues hay muchos, muchos temas importantes que habrá que ir desarrollando. Eh, lo que no estoy tan de acuerdo es con el tema del parque eólico de Gesuri, donde nuestro grupo pues eh, estaba más de acuerdo por informar realmente cuando haya un proyecto encima de la mesa cuando haya un proyecto encima de la mesa, en el ayuntamiento presentado en este caso, pues trasladar a la ciudadanía, dar información, eh, preparar unos foros, preparar unas unas charlas informativas, donde todo el mundo, al final, eh, si hay que tomar una decisión, pues la tome, pero ya con, con la realidad. Es decir, porque yo creo que aquí nadie está en contra de las energías alternativas y renovables, y, en el, y es el caso de la eólica, puede estar en contra de la ubicación, puede estar en contra de accesos, puede estar en contra de diferentes eh, puntos de vista que yo creo que no se han tratado lo suficientemente como para hacer una consulta popular, que era lo que achacábamos nosotros antes de la consulta, que no había la suficiente información, que el ciudadano tenía que estar eh, bien enterado Eh, y en ese sentido pues no estábamos de acuerdo con esa consulta y para nosotros no es vinculante y además es un 27% de, de la población con derecho a voto del municipio, la que, la que se ha posicionado y no nos parece no nos parece eh, pues una hoja de ruta como para plantear algo tan serio, de estar a favor o en contra, de un proyecto que, bueno, con, con la que está cayendo, con el tema de las energías nucleares, con, con otra serie de aspectos, pues yo creo que es un tema muy delicado y muy serio como para tomar decisiones a la tremenda y a la ligera. Uh -huh. Bueno, un asunto este del que seguramente se, seguiremos hablando. Eh, cuando llegue el momento, si es que llega ¿no? la presentación de ese, de ese proyecto, porque será perceptivo ¿no? de presentar proyecto antes de empezar la construcción de, del parque, si es que se, sí, se sí, construye. Sí hay que conceder licencia de obra desde el ayuntamiento, pero lo que también está claro es que el ayuntamiento va a tener poca maniobrabilidad porque al final lo ha decidido un, un estamento supramunicipal, en este caso Gobierno vasco, que era el que concedía lo que es eh, la implantación del parque eólico de Gesuri. Nosotros en su momento hicimos toda la serie de alegaciones, eh, reuniones con grupos... Eh, afectados, con plataformas afectadas en ese sentido y bueno, hicimos nuestras alegaciones que, que algunas estimaron, otras se desestimaron y yo creo que bueno el proceso hasta siempre hay eh, para que la gente lo pueda, lo pueda conocer, yo creo que cada paso hay que darlo cuando hay que darlo no hay que anticiparse porque te puedes la, muchas veces el andar corriendo, el andar sin, sin hablar con la gente ¿eh? y con los datos reales pues te puede llevar a lo que, pues igual la precipitación, en el caso del, del sueldo del alcalde, pues ha estado ha estado ocurriendo. Uh -huh. Bueno, pues nada, seguiremos hablando, que hablando se entiende la gente, y desde luego, sin ánimo por nuestra parte, desde luego, de crispar en absoluto, sino simplemente por escuchar las diferentes opiniones. Uh -huh. Juan Alagüenaga, portavoz de LAJPNV en Orozco, pues buen fin de semana y hasta la próxima. Esquerricasco. Vale, esquerricasco a vosotros. A vosotros.